Gracias, Daniel. Las cinco y dos minutos, una antes en Canarias. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. オリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリ l ナル Aunque の a que e の c u c ナ a s Es la de Boy ナ en fin. t o n リジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルの s リジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナ n のオリジナルのオリジナルのオリジナルの e リジナルのオリジナルのオリ o ナルのオリ a ナルのオリ r ナルのオリジナルのオリ ¡Qué Bonita manera de empezar, eh. q u é marchosas y ¿Sí, amigos, todo el equipo de Play Kids a punto para empezar. Oh, oh, oh, oh, oh. Donde nos reunimos los amantes de la buena m ú s i c a y Leo Garriga. Y hoy con nosotros el amigo Gustavo y además Daniel Reloa, que nos va a traer la información puntual. A todo esto vamos a sumarle vengamos, sumas, eso más, un montón de buena música que tenemos preparada una música hoy tremenda y además vosotros todos vosotros como tal la tarde cuento con todos vosotros y todas vosotras ¿eh? hoy hoy vamos a hablar de esos de esos peluditos que tenemos en casa a los que tanto queremos s í perritos o pajaritos o gatitos en fin queremos saber Si quieres más a tu mascota que a algún otro miembro de tu familia, <risa> ¿y por qué? Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. <risa>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 You're Brad Pitt. That don't impress me. car that don't embrace Super potente y positivo, como es este. Easy Lover. A las 5 y cuarto, las cuatro y cuarto en Canarias, en directo, como todas las tardes, aquí en Kiss FM. Ay, ya te digo en directo, ¿eh? h p a s a n a d a eh! ¡Que no manda el cúnico! Aquí estamos. Y por cierto, con vistas panorámicas al fin de semana. Y es que hoy, como todos los días, os animamos a disfrutar de Playkiss. Y nos encanta cuando nos mandáis fotos. Y sois más protagonistas aún, incluso cuando los protas de esas fotos son más peludos que Chewbacca. Tienen un morro que se lo pisan y andan. A cuatro patas. <risa> y es que estos elementos que responden a nombres como Iguan, Triana, Pimba, s c a d i o Lucas, entre otros, no solo son parte de la familia, ladren, ronroneen o píen, nuestras mascotas son a veces incluso más queridos que algún otro miembro de la casa. Por eso hoy queremos saber si quieres más a tu mascota que a algún otro miembro de tu familia y por qué. ¿Quieres más a tu perro que a tu mujer? Te lame más y te ladra menos. <risa> Para tu gato, latitas gourmet, a tu suegra ni agua. Prefieres tus carpas de colores a tus hijos. No traen malas notas ni te piden la paga. 606-712-658, esa es nuestra línea directa hacia ti, nuestro número de WhatsApp. Te repito, 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Vamos en todas, ¿eh? Te haces seguidor del programa y nos pones allí tu comentario y te lo leeré por antena, sin problemas. Además, fíjate, hoy hablaremos de. Iniciativa estupenda que se llama La Canción, ¿eh? Do You Know It's Christmas. Hablaremos también de Becano. Hablaremos también. Bueno, en fin, ¿para qué te lo voy a contar? Vamos a empezar ya. ¡Play k i s z ¿Estás en Play k i s s c ó m o Con Enrique García. a h i t h i s is David Guetta! Es complicado. Como hoy, p e r o en 1991 se publicó el single de Elton John y George Michael Don't Let the Sound Go Down on Me, un tema compuesto por Elton John y Bernie Topping, originalmente en 1974, y que fue editado como sencillo sin mucha suerte. Esta versión en vivo fue grabada el 23 de marzo del 91 en un recital de George Michael en el estadio Wembley, donde Elton John era un invitado sorpresa. Fue éxito inmediato. Sí, amigos, esto es Don't Let the Sound Go Down on Me. I can't lie no more of your own darkness. All my t r u r h s s e e m to fade to black and white. I'm growing tired. Time stands still be- Hola l u i s Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada. ¿Qué ha pasado? Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que. ¡Tengo los 15 puntos y pago menos que tú! Bueno, por cierto, me estoy renovando el d n i Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700. Condiciones en línea directa.com. ¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que. Se vende n los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en c a i s a b a n k e s c a i s a b a n k Escuchar, hablar, hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por c a i s a b a n k Payments and Consumer. Mi forma de tomarme la vida es no dejar entrar al dolor. Ahora el dolor menstrual no se sufre, se combate. d o l o Stop Plus es el único medicamento sin receta que combina el poder analgésico de paracetamol e ibuprofeno. Eficaz en el tratamiento sintomático ocasional del dolor leve a moderado en adultos. t h e Karen Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento o consulte al farmacéutico. Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black w e e k s en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo. En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 i Bye. Lo mejor de los ochenta y los noventa hasta hoy. 何 <Bye. S 2>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 Y dejando las penas de lado, que aquí estamos para ponernos todos súper positivos y de buen humor con temazos como este de Van Halen. ¡Jump! ¡Jump! Jump. Las 5 y 42 minutos, una antes en Canarias, como siempre en directo. Es vuestro turno. Desde el estudio 5 de Kiss FM. Hoy queremos saber si quieres más a tu mascota que a l g ú n otro miembro de tu familia y que nos cuentes por qué. Vámonos hasta Málaga. Ahí está nuestra amiga Pepi. Hola, en mi caso, yo quiero mucho a mis gatos, a ¿Sí? mis dos gatos、sí. y a mi perro. Es que le tengo que querer más que todas las cosas en el mundo porque nada más llega de trabajar. Están los tres en la puerta esperándome para saludarme. Que me tengo que ir, están en la puerta para decirme adiós. Me dan alegría, me río con ellos, me dan besitos, son maravillosos. Ah, que sí. Igualito que los nenes, ¿eh? Que no hay manera que suelten la play. Sergi desde San Boy en Barcelona.、Oh, hola, buenas tardes. Hola. Soy Sergi de Barcelona. Hola, Sergi.、Pues, s ¿sí? nada,、no, yo tengo una quita y no preciosa, la verdad.、Uh -huh. Y bueno, la verdad es que, que se le quiere mucho, a lo mejor no tanto como, aquí, como a algún f a m i l i a cercano, pero. <risa> pero si son un poquito más lejanos, pues no le diría que no. Mm, así que nada, os mando un saludo. <risa> un saludo. Y a una la sacas a paseo y a la otra la mandas a paseo, ¿verdad? <risa> Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Hoy lo bien que lo vamos a pasar hoy! Esto es b l a k e y s con Ricky García. ¡Tienes que probarlo! <risa>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 Oh, me encanta, deliciosa. A estas horas es como una golosina. Este fue el segundo éxito de Robert Miles. De los ochenta. Esto es. ¡Qué es! ¡Ah,、oh, sí! ¡Estos son. ¡Ole, ole! e c o r c t o ¡No c t o l n o controles! Porque esta canción ya tiene unos cuantos años, era una de mis favoritas y además compuesta por Nacho Cano. Yo me declaro súper fan de Nacho Cano. Y este No Controles lo compuso para Marta Sánchez y su banda. No, perdona, que no era Marta Sánchez, no. No Controles, Ole, Ole. Oye, ya la vuelta. Sears for f e e a r s for Fierce. Te Vamos a poner el p o w e r en el cuerpo con Snap. Power, power, power. También va a desfilar por nuestra pasarela Amy Winehouse. Her,、yeah. Y como no, invitaremos también a Michael Jackson. Damos Un saludo a la queridísima Vicky Larraz. Que te mandamos un beso. Bueno, pues nada, vámonos al boletín de las seis, las cinco en Canarias. Y a la vuelta, vamos a darle un tinte navideño, aquello para ir calentando motores a la antena de X. Sí, escucharemos. s It's s Do Now, The t h i c r m a Ahora llega Daniel r e n o v a para ponerte al día en el boletín. ¡Te espero! Esto es Kiss.